Estás en Play k i s s con Ricky García. Los mejores éxitos de los ochenta. レディー。 ピンポーン Hablemos del rey del pop de Michael Jackson, que en 1996 tocó el primer concierto de su gira History World Tour en el Lenat Park, en Praga, en la República Checa. Hablaremos mucho de aquí. Serán 82 conciertos y será visto por más de 4 millones y medio de personas. Batió el récord de su anterior gira Bat Tour, en el que tuvo 4,4 millones de espectadores y ganó 163 millones y medio de dólares de recaudación. ¡Vamos! Michael Jackson. Y en 1985年 <Michael! S 1>、デビッド・ボウイ・ミッジ・ジャガーが行われているのは、マータ・リン・ラス・ダストリーン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・ン・アン・ン・アン・アン・ン・アン・アン・ン・アン・アン・アン・ A viernes de 5 a 8.、Yeah. Una menos en Canarias. Ajá, Blakis. Con Ricky García. Antes en Canarias. Bueno, ya, esto ya está hecho, o ¿eh? e l martes prácticamente terminado. Hombre, lo digo por ti que estás ya saliendo del trabajo y dirigiéndote a s t a casa. Nosotros te acompañamos. Además, con la mejor música y con vuestra compañía y vuestras cositas. ¿Qué queremos saber? ¿Qué os ha pasado de curioso la peluquería? Y Galega b r u j a Me encantan vuestros nicks que os ponéis en las redes. ¿eh? En el Instagram dice: Hola, y o fui a la pelu de una principiante, le dije que me hiciese las cejas, pero casi me muero cuando me m i r é el espejo y me habían desaparecido. Dios mío, qué horror. Dice: Las tuve luego que pintar hasta que me volvieron a crecer. Un saludo si os quiere, nosotros también a ti, aunque estés sin cejas. <risa> Cuéntanoslo. Tenemos un número de WhatsApp: 606-712658. O bien en nuestras redes, búscanos como PlayKiss-Es s e el show de la tarde. フレイキス Busca Play Kiss en tus redes sociales. Estamos en Facebook, y Instagram y Twitter. Twitter. Busca、Play、Instagram y Twitter. Arroba Play Kiss-S. Facebook. Like a rainbow, she's got the look. I h a v e n l a i a bomb, cause heaven's got a number when she's spinning me around. Kissing is a c o l l r loving is a wild dog. She's got the look. She's got the look. She's got Fire in the eyes, naked to the door, as a lover's disguise. b a n g i n g on the head, p l u n k e d b l i k e a my a room. She's got the loot. w a y i n g for the b a n d moving like a hammer. She's a miracle man. Loving i s the ocean, kissing is this. うん。 スプレイキス、コンリキガ cia。 Some words to g t some reward and i t show o u r photographs、mm -hmm. that I ever got to and, play、yeah. and I a fair old forty fives, but now mean nothing to me. And you're a real g r o w n kid, Maybe not baby. Maybe not Shaking and i t s d r i v p i n g me. And let me know, let me know, let me know, let me know, let me know about all the old 45s. And the paperback rooms. And it's scattered all the photographs. Of summers and suns. And you're a real don't kid. And maybe now, baby. con esa sonrisa que caldea el mundo sin contribuir al calentamiento global <risa> Deacon Blue se llama real gonna get no pertenece fue el primer sencillo del segundo álbum de la banda se llaman de con blu e 1988 real gonna get O、tienes calva, solo tienes que elegir acabado, brillo o mate. Y <risa> es que hoy queremos saber cuál es lo más gracioso que é s más gracioso lo que te ha pasado en una peluquería. En la pelu, no solo te pusieron rulos, sino que te enteraste también que te pusieron cuernos. <risa> Vamos a recibir desde Quecho, provincia de Vizcaya, a nuestra amiga Ainoa. Esto me ocurrió hace dos años o así. ¿Sí? Estaba peinándome para una boda ¿Sí? y de repente noté que un niño se me pegaba a la espalda. Y se mantenía ahí durante todo lo que duró mi peinado,、ah. que fueron mínimo 40 minutos con, un, con una hoja. Y cuando t e r m i n e me vino la madre y me dijo que a ver si le podía firmar un autógrafo. ¿Ah? Claro, luego. Me di cuenta que es que me había confundido con una actriz, parece ser, de, de una serie de Disney Channel. l ¿Ah? Pues nada. Pues nada. n a pena, porque yo no era y aún así acabé firmándole luego el autógrafo. A ver, si te confundió con Hannah Montana, pues tiene medio pase, pero si te confundió con Minnie Mouse, pues. A lo mejor estás muy guapa con un lacito a topos. Arnaud desde San Celoni. Hola, Playquiseros. Hola, a r n a u de San Celoni. Hola, Arnaud. Yo no es en una peluquería, pero una vez fui a una escuela de estética. Y entre que vamos, me hicieron un corte de pelo, que estaba todo rapado, con un poquito de pelo por la parte de arriba, y luego una depilación c o n c e r a que me hicieron en las piernas, bueno. Salí contento de esa escuela, al menos por suerte fue gratis, porque si no. Bueno, que vaya muy bien la tarde. Gracias, querido. Canalla, que eres un canalla. Contento y con ligue para el fin de semana, ¿eh? Que nadie se juega el pellejo así, por muy gratis que sea, querido. <risa> bueno, y a h o、no、te voy a lanzar tres exitazos del tirón. Van a sonar The c o u r s con el maravilloso So Young. b e g g i n Japan fue el éxito de Alphaville. Y además suena ya inminente That's the way it is con todos ustedes. Celine Dion. Esto es Reikis. r e y k i s con Ricky García. ¡Yeah! Con Ricky García Y mando un abrazo muy fuerte a los oyentes de Pleques con Ricky García. We are, it and and breezy,、yeah. We are living it up just to find a n t e It really doesn't matter, really doesn't matter El álbum Tall c a l Corners. El más exitoso de los irlandeses. The Corses e s t a y se llama So Young. Los hermanos bienvenidos y talentosos, ojo, o eh c o m o han triunfado? Me encantan The c o r s s Bueno, y llega el momento, queridos amigos. De teletransportarse hasta la ciudad del Fuerte de la Galea, del Palacio de Santa Clara, del Puente de Vizcaya, del Palacio Eguzquialde y de la Playa de Gorondache. Nos vamos hasta Quecho, en Vizcaya. Ahí está nuestra amiga Ainoa, que se va a llevar un fin de semana fantástico con los amigos de la Vidas e Bella. Y un saludo a todos los quechotarras y un beso bien grande, 99.7 FM. Oye, que nos pasamos por allá por un p i n c h o pote, ¿eh? Saludos de Leo Garriga, Carmen Desmonds, Víctor Álvarez. ¿Y quién te habló? Mi nombre es Ricky García. Te dejo en las mejores manos y con la mejor música, la de 15 FM. ¡Adiós!